që luchan audaces për su redenciën Esas alas rojas lavan cua qiazor El antifascismo që ahogarë sin compasjon A la bestia negra de la reacción A las rojas alas del miqe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 Ahí está. En el barranco del lobo. Ayúda un fuente que mana sangre de los españoles que murieron por la patria pobre citas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van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 Al ver que sus hijos al la guerra iban Malilla jano es Malilla Malilla es un matadero donde van los españoles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 de Italia que fueron a combatir a España la Brigada Garibaldi la canción partizana arco, pasa, la brigada Garibaldi la più bella, la più forte la più ardita che ci sia quando passa, quando avanza il nemico fuori all'or tutto rompe, tutto in france con la forza e con l'ardor a piano, la giovinezza e cor simbolo di Se me mështërën, E në temëmë la mërëtë. La stëlla rësënë fronë, La civiltë tërënë, Aëi popoli oppresi, La libertë në ië potërë. Fate l'arco, il bassa, La brigata garibaldi, La pië bella, parti che ci sia tutto passa quando avanza il nemico spuchandolo ciao fieri siamo forti per calciare li faccio col mitre col fucile siamo pronti per scattare hai traditor fassisci ce la faremo pagare con la mitra sa gatà caribaldi la più bella la più forte la vita che ci sia lo passa quando avanza il nemico fuggannò ch'io vi diciamo forti per calciare li faccio la garganta de mierda por la otra oreja a la pelota quique pesoa podés repetir el que dijo quique pesoa la garganta de mierda por la otra oreja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 franguistës. As compañías de acero cantando a la lucha van sus eb se escucha y van a la lucha por la libertad Los de acero cantando a la luz man Las compañías de acero forjadas de acero están parando los milicianos de acero salvarán al mundo entero usando el promercero gritan al mundo si muero mis hijos se salvarán mis hijos se salvarán las compañías de acero cantando a la luz fan su temple seguro y valiente en la deman las compañías de acero cantando a la luz fan las compañías de acero forjadas de acero están en un farán Estás escuchando en la otra oreja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 Ta intraňable transparëncia De tu querida presencia Comandante, se vada eh, eh, ah. Tu mano gloriosa y fuerte Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para ver si a ti se queda la Clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comagante se lleva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 Estamos conmigo como lloramos como sufrimos cuatro paredes estamos conmigo como lloramos como sufrimos cuatro paredes estamos conmigo como lloramos como sufrimos cuatro paredes estamos conmigo como saco de tu herida presencia al que te lleva la otra oreja